¿Una vez ha pensado por qué tantos artistas, actores, deportistas o personajes a quienes el público aplaude, sucumben a licor u otras drogas? Puede deberse a muchas razones, pero la razón básica es que no pueden aguantar la presión que resulta de esa fama que tanto han buscado. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con el estudio del Evangelio de Marcos y nos dice cómo enfrentó Jesús la presión. que él enfrentó. Con ustedes el doctor David Jeremiah para introducir la conclusión de su mensaje ¿Cómo vivir bajo presión? Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder enseñar la palabra de Dios por esta estación. Estamos muy agradecidos por su compañía cada día cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Hoy... Continuamos con la lección que he titulado, ¿Cómo vivir bajo presión? En esta segunda parte de esta lección, consideraremos los pasos prácticos que Jesús dio a fin de enfrentar la presión que enfrentaba y de qué manera podemos nosotros también aplicar esos pasos a nuestra vida cristiana en la práctica, en la vida real. Esto es lo que estamos estudiando en estos programas de radio. Estamos enseñando la serie titulada, En busca del Salvador. la primera parte de un estudio completo del Evangelio de Marcos. Todavía tenemos algunos temas importantes que considerar y muchos son parte de esta serie impactante. Espero que usted aproveche la oportunidad para obtener la guía de estudio que acompaña la serie y devorar su contenido para que usted sepa lo que Dios tiene que decir en cuanto a estos temas. Así es como puede conseguir esta guía. Esto es lo que tiene que hacer. Póngase en contacto con Momento Decisivo, puede hacerlo por teléfono o puede enviarnos un correo electrónico o puede visitar nuestra página web en línea y recibir toda la información para ordenar la guía de estudio En Busca del Salvador. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia. De nuevo, hablemos de cómo vivir bajo presión. Así que a veces tengo que retroceder, desenchufarlo de la electricidad y de la batería por unos momentos y luego volver a enchufarlo y esperar a que reinicie. Ahora, todos ustedes saben lo que es reiniciación, ¿verdad? Jesús en este momento, en su vida, de cierta manera, está haciendo una reiniciación. No es faltarle respeto a Jesús. Y por cierto, no es que Él hubiera hecho algo que no estuviera bien y que necesitara corregirse. Lo que está haciendo es reformatear lo que tiene lugar en su vida. Permítame explicárselo. En el versículo 12 dice que después de que los demonios hablaron con Jesús, él les reprimía mucho para que no le descubriesen. ¿Suena eso familiar? Por supuesto. Hemos hallado esa expresión por lo menos dos veces. Parece como que cada vez que Jesús hiciera un milagro, le dice a la persona que había recibido el beneficio de su milagro o a los que estaban observando, no se lo digan a nadie. En un mensaje anterior decíamos en son de broma que la manera más segura de regar una noticia es decirle a alguien, no se lo digas a nadie. Pero Jesús no usaría este tipo de manipulación y con certeza no era ese su propósito. ¿Por qué Jesús le decía a la gente que no regara la noticia de su poder para obrar milagros? Por una razón muy sencilla. Esa no era la razón por la que había venido. No había venido a este mundo para ser un milagrero. No había venido a este mundo primordialmente para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Esas cosas no autenticaban su propósito real para venir, que era predicar el Evangelio, el Evangelio de salvación. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. También Jesús dijo que había venido para salvar y buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Ahora, observe con atención. Esto es lo que Jesús está haciendo. Cuando todas estas personas están oprimiéndole para ser sanados y para que eche fuera a los demonios, después de que hizo todo eso, lo que Jesús está haciendo es una reiniciación. Está dando un paso atrás y diciendo, miren, No es este mi propósito para estar aquí. Mi propósito para estar aquí no es todas estas cosas milagrosas que ustedes están viendo. Tenemos que retroceder al propósito principal por el que he venido. Tengo que volver al sistema de operación en mi vida y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Veo lo que el Señor Jesús hace en este pasaje. Con toda esta presión que enfrenta, dice, No, un momento, esto no es lo que yo soy. No es esto lo que hago. No le digan a la gente lo que tiene lugar aquí. Yo no estoy aquí para hacer milagros. Estoy aquí para predicar el maravilloso mensaje del Evangelio. Reiniciación. Alguien que me esté oyendo necesita reiniciación. Número dos. Él se retiró. Lo siguiente que hizo después de que Jesús hizo una reiniciación, hace un retiro. La Biblia nos dice en el versículo 13 que después subió al monte. Se retiró. Jesús a menudo hacía eso. ¿Sabían que Jesús era una persona que pasaba tiempo a solas? Lo hacía. Recorrió unas cuantas de estas ocasiones apenas para darles una ilustración. Empezó todo su ministerio pasando 40 días a solas en el desierto. Mateo 4.1 Antes de escoger a sus discípulos pasó toda la noche a solas en el monte. Marcos 13.13 13. Cuando recibió las noticias de la muerte de Juan el Bautista se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mateo 14.13 Después de dar de comer milagrosamente a los cinco mil, Jesús hizo que sus discípulos se fueran y Él despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Mateo 14, 23. Después de toda una noche de trabajo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Marcos 1:35. Cuando los doce volvieron de una misión de predicación y sanidad, Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6.31 Después de sanar a un leproso, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5.16 Y así, vez tras vez, en toda la vida de Jesús, con frecuencia, Él se retira para estar a solas. Quiero decirles algo. Si usted tiene un ministerio con personas y no hace eso, muy rápido, no tendrá nada que dar. Si siempre está con las personas, pronto se quedará sin nada que darles a ellos. Eso es un gran estímulo para mí. Aquí tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, y Él tiene que alejarse. ¿Quién soy yo para pensar que puedo vivir la vida y no tener momentos de retiro? Estoy seguro de que usted hallará útil eso. Sé que cuando estoy a punto de estrellarme contra la pared tengo un sistema interno. No sé cómo describirlo, simplemente lo sé. Y cuando sucede, miro a las personas que me rodean y digo, ya basta, me voy. Los veo en un par de días y me retiro. Debo ser más proactivo en cuanto a eso. No debería permitir que mi sistema lo dicte. Debo hacerlo por mí mismo, pero por lo menos cuando mi sistema habla, yo escucho. Un escritor nos recuerda que no es tan difícil... un coche estacionado en un parque, al santuario de una iglesia, una caminata por algún sendero, unos cuantos minutos en el piso bajo antes de que la familia se despierte. Las presiones de la vida y el ejemplo de Cristo exigen que hagamos esto todos los días, por lo menos por unos cuantos momentos, así como también durante tiempos extendidos regulares. Jesús se alejó a fin de atravesar tiempos de presión en su vida. Primero tiene que reiniciarse Y luego tiene que retirarse. En tercer lugar, recarga. Ese es otro término de los computadores, pero no lo usamos de esa manera hoy. La Biblia nos dice que cuando Jesús se fue al monte ese día, no lo hizo simplemente para irse allá y sentarse y pensar. Fue para orar. Leemos esto en Lucas 6.12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Con certeza esto debe estar en la lista de todos nosotros cuando estamos bajo presión, reiniciar, retirarse, recargar y orar. ¿Cómo ora uno cuando se halla en una situación así en la vida? Como sabe, la Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En la carta a los hebreos, una de las frases que me impacta es la que dice, díselo todo a Dios. Y cuando se leen los salmos, especialmente los salmos de David, se ve que eso es lo que... David hizo, cuando estaba bajo presión fuerte, fuera lo que fuera que estuviera atravesando en su vida, él se lo decía todo a Dios. Le decía, Señor Dios, esto es lo que me está pasando en mi vida. Alguien me dijo una vez que los salmos de David empiezan con un suspiro y terminan con un canto. Pero nosotros usualmente queremos llegar al canto. No le decimos a Dios lo que está pasando en nuestra vida. Cuando se está bajo presión, lo que se hace es reiniciarse se retira y se recarga y ora. Le dice a Dios lo que está pasando y tiene una conversación con Jesús para corregirlo todo. Y luego, después de que se reinicia y se retira y se recarga, esto es algo muy aleccionador, reconexión. Marcos 3.13 dice, «Y llamó así a los que Él quiso». Jesús está en el monte, está lejos de la presión, pero ahora que Él se ha reiniciado y se ha recargado, llama a sus amigos a su lado Noten lo que dice en cuanto a estas personas. Llamó así a los que Él quiso. No simplemente echó al viento una clarinada. Vengan todos. Él llamó a los que Él conocía y en quien podía confiar. Los que estaban más cerca de Él. Y los llamó. Como ven, después de dar los primeros tres pasos, lo siguiente que necesita es compartir la vida con otros. Tengo que decirles, amigos y amigas, ...que cuando uno enfrenta las presiones desenfrenadas de la vida... ...necesita entender que no tiene que enfrentarla solo... ...y como Jesús podemos llamar a nuestro lado a aquellos en quienes confiamos... ...y nos reconectamos... ...y descubrimos fortaleza y esperanza para la jornada... ...la Biblia dice que tenemos tentaciones comunes, cosas comunes... ...¿qué quiere decir eso? ...pensamos que lo que está pasando en nuestra vida es totalmente singular para nosotros... Y que nadie más atraviesa esa clase de presiones, sino nosotros. Pero eso no es verdad. En su grupo pequeño, o como quiera llamarlo, con quienes comparte su vida, eso le da fortaleza y le ayuda a entender que no está aislado en todos los retos que enfrenta. Así que esta es la cuarta de los cinco. Se reinicia, se retira, se recarga, se reconecta. Y el último para mí es asombroso. Reorganización. Noten lo que sucede luego. La Biblia dice que Jesús llamó así a los que Él quiso y ahora versículo 14 y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vaya, ¿qué es lo que Jesús ha estado haciendo? ¿Ha estado predicando? ¿Ha estado sanando a los enfermos? ¿Ha estado echando fuera demonios? Y de repente, debido a la magnitud de la multitud y las presiones del día, Jesús en su humanidad dice... Necesito a unos cuantos que me ayuden en esto. Así que llama a doce hombres para que sean sus embajadores, sus representantes, sus discípulos, sus apóstoles. La palabra apóstol significa enviado y envía a los doce para que hagan lo que él ha estado haciendo. Comparte con ellos la carga. En nuestra cultura lo llamamos delegar. Qué asombroso hallar esto en la Biblia. Jesús delega las presiones de su vida tareada a otros doce hombres. Y aquí en el texto se nos dan los nombres. ¿Sabían que la designación, los doce, que es el nombre oficial del grupo, la lista de los doce se halla cuatro veces en el Nuevo Testamento? Está en todos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y también se halla en el libro de Hechos. En todos, en las cuatro listas, Pedro es el primero, Felipe es el quinto y Judas es el último. Todos los demás están entremezclados en orden diferente y en listas diferentes. La lista que Marcos da de los doce es una de las más interesantes, porque sólo él nos dice algunos de los sobrenombres que tenían algunos de ellos. Por ejemplo, Simón, que obviamente está dictándole esto a Marcos, tenía algún asunto con su ego. Siempre se pone primero. Y ahora descubrimos que Simón tiene por sobrenombre Pedro. Jacobo y Juan son los hijos del trueno. Ese es su sobrenombre. No estoy seguro de que sea positivo, pero evidentemente tiene que ver con el hecho de que ambos tenían su temperamento. Y si usted busca en Lucas 9.54, verá que de cierta manera casi pierden los estribos. Siguiendo en la lista, por ejemplo, Levi llega a ser Mateo. A Tomás también se le llama Didimo, el gemelo. Y la leyenda dice que decían que se parecía a Jesús. Y al final, Judas Iscariote. Nadie sabe lo que eso significa. ¿Sabían que él procedía de Keriot, que está como a 50 kilómetros de Jerusalén? ¿O tal vez procede de Sicario, que quiere decir espada? ¿Significa eso que Judas era el que llevaba la espada, que era el Matarife? No lo sé, no podemos saberlo con certeza, pero todas estas personas eran individuos que tenían una singularidad en cada uno y Jesús los llamó para que fueran sus apóstoles. De manera interesante, él tenía doce, porque como ven, esa es una gran ilustración del Antiguo Testamento, en donde tenemos doce tribus de Israel. Empezó en el libro de Génesis, con los doce hijos de Jacob. En el libro de Éxodo, llegaron a ser una gran nación. Ahora tenemos aquí a las doce tribus. La Biblia nos dice que cuando uno se entrega a Cristo, llega a ser parte de una nueva nación. Primera de Pedro 2.9 dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y tal como Israel tenía doce tribus, ahora que usted es creyente, está en una nación santa que está formada de todos los creyentes en todas partes. Así que aquí tenemos a Jesús atravesando las presiones de la vida. Como ve, a veces pensamos que cuando Jesús se hizo hombre, era hombre, pero no exactamente como nosotros. Si Jesús no sintió las presiones que usted y yo sentimos, entonces la encarnación fue una experiencia sin significado. Él vino a ser uno de nosotros a fin de poder experimentar todo lo que nosotros experimentamos. La Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aquí tenemos a Jesús enfrentando las presiones como las presiones que usted y yo sentimos. Y luego... Hay uno más al final del pasaje que estamos estudiando hoy, versículo 19, y dice, Y Judas Iscariote, el que le entregó. Mirando de nuevo el pasaje, tenemos un conflicto con los dirigentes religiosos, una ruptura con las normas religiosas del día, una multitud opresiva que sigue a Jesús a donde quiera con sus necesidades interminables, y ahora, entre sus amigos más íntimos, un traidor. sí. Señor, sé que tú sabes lo que yo estoy atravesando. Leí el Evangelio de Marcos hoy, Jesús, y leí lo que tú atravesaste. Sé que mis problemas no se parecen en nada a los que tú enfrentaste, pero gracias por haber ido antes que yo y mostrarme el camino. La Biblia nos dice que Jesús llamó a los hombres a sí mismo por tres razones. Número uno, los llamó para que compartieran su presencia. Marcos 3.14 dice, Y estableció a doce para que estuviesen con él. Jesús quería que estos hombres no solamente estuvieran a su lado, no estaba buscando simplemente que los siguieran, estaba buscando personas que vinieran y se metieran debajo de su carga y compartieran su corazón. Y, por cierto, si estamos haciendo cualquier obra para Jesús hoy, será mejor que pasemos tiempo con él antes de que salgamos al filo cortante tal como los discípulos. Ahí es donde todo empieza, ¿verdad? Con comunión personal con el Señor, sabiendo que uno no está haciendo la obra de Jesús en la fuerza de nuestra propia carne, sino que está pasando tiempo con Él. Jesús los llamó para que compartieran su presencia y luego Jesús los llamó para que compartieran su propósito. Leemos a continuación y para enviarlos a predicar. Lo que el Señor Jesús va a hacer con estos doce hombres es replicarse a sí mismo en las vidas de ellos. Va a compartir con ellos todo el propósito por el que ha venido. Va a reunirlos alrededor de aquello que Dios lo llamó a Él a hacer. Va a tratar de poner en los corazones de ellos lo que estaba en su corazón. ¿Cuántos saben que una de las más grandes tareas de un dirigente es conseguir que todos estén en el mismo equipo? Que todos se reúnan alrededor de las mismas metas y propósitos? Mi hijo Daniel, que ha trabajado con la Liga Nacional de Fútbol por varios años, solía decirme que hay unas cuantas intangibles que tienen los equipos. La cosa intangible más importante en cualquier equipo es lo que llaman química. ¿Qué es química? Química es conseguir que todos tengan el mismo propósito, que vayan en la misma dirección, con el mismo nivel de sacrificio, con la misma entrega y que lo único que importa es el objetivo del equipo como un todo. Y los que han estudiado los equipos le dirán que un equipo que tiene esa esencia de química puede superar a una colección de astros por 10 a 1. Porque cuando se tiene el mismo propósito se eleva al nivel de desempeño más allá de la suma de todos los talentos del grupo. Lo que Jesús estaba haciendo era llamando a estos hombres para que compartieran su propósito. Él predicaba, y ellos van a predicar. Él sanaba a los enfermos, y ellos van a tener el mismo poder. Él echaba fuera demonios, y también lo harán ellos. Pero todos necesitan llegar al mismo lugar de donde viene Jesús. Y luego, en tercer lugar... llamó a estos hombres no solo para que compartieran su presencia y su propósito sino también los llamó para que compartieran su poder aunque usted no lo crea Jesús les dio a los apóstoles el poder de hacer lo que Él estaba haciendo en la secuela del ministerio de Jesús los apóstoles continuaron haciendo muchos de los milagros que Jesús hizo para autenticar la verdad del mensaje que estaba predicando ahora hay mucho más que quisiera decirles pero tenemos que concluir hablando de esta verdad hoy y esto es lo que hemos aprendido. No hay ninguna tentación que le haya sobrevenido que no sea común al hombre, pero Dios es fiel y juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir. La Biblia dice que compartimos con Jesús lo común de nuestra humanidad. Él se hizo uno de nosotros. Él se hizo como nuestros hermanos, Debido a eso, ahora tenemos a alguien en el cielo que nos entiende y podemos acercarnos con denuedo ante su trono y podemos decir, Señor Jesús, estas son mis presiones. No tengo que explicártelas porque tú has estado aquí y lo has hecho. Voy a tomar tu consejo de Marcos 3. Voy a aplicar unos cuantos de estos principios, pero necesito tu ayuda, Señor. Y usted puede contar con eso. Si usted está en el equipo de Jesús, Él está en el suyo no tiene que hacerlo todo por cuenta propia si yo pensara que tuviera que vivir bajo las presiones que vienen a mi vida y que tuviera que hacerlo por cuenta propia estaré fuera de aquí mañana mismo pero tengo a alguien que es mi aliado alguien que es mi ayudador alguien que me fortalece que ya ha demostrado que sabe qué hacer en cualquier situación dada Él merece mi confianza Y cuando pongo mi confianza en Él, el poder que tenemos junto con un mismo propósito va más allá de cualquier cosa que yo jamás pudiera haber hecho por cuenta propia. Anhelo eso para mi vida todos los días y para la suya también. Me parece, leyendo todo lo que se ha escrito en cuanto a lo que está pasando en nuestro país y en nuestro mundo hoy, vamos a tener mucha más presión que la que ya tenemos. Así que será mejor ser proactivos en cuanto a esto, amigos y amigas. Será mejor que busquemos una fórmula, una estrategia juntos acerca de cómo vamos a vivir bajo presión. Reiníciese. ¿Qué es lo que Dios le llama a hacer? Permítame decirle algo. Hay una gran diferencia entre lo que Dios le ha llamado a hacer y lo que algunos del pueblo de Dios le llaman a hacer. Muchos le dirán lo que se supone que usted debe hacer y tal vez deba prestar algo de atención a eso, pero no lo tome demasiado en serio y especialmente si está en conflicto con el plan que Dios tiene para su vida. Busque el plan de Dios para su vida, reiníciese, dedique tiempo para estar a solas, para recargarse y pensar al respecto, ore, conéctese con personas en quienes confía e interactúe con ellas en cuanto a su vida y luego, Búsquese unos cuantos que le ayuden. No tiene que hacerlo por sí solo. Había un hombre que era agente de seguros allá en la iglesia que empezamos primero, en mi juventud, en Nueva Jersey. Un día vino y me dio una breve conferencia sobre delegación. Esto es lo que me dijo. Me dijo, David, si puedes hallar a alguien que pueda hacer lo que tú haces, como el 75% de bien como tú lo haces, dáselo y tú haz otra cosa. y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y sigue consiguiendo personas que te ayuden a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer si piensas que puedes hacerlo por cuenta propia no puedes pero puedes hacerlo con otros y permítanme decirles algo si el Señor Jesucristo el Hijo de Dios sintió la necesidad de compartir los retos de su vida con otros doce hombres ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos hacerlo solos? Dios no lo quiera Tengo gran esperanza hoy en mi corazón. Dios es suficiente para todo lo que enfrentamos. Cualquiera que sea el reto en mi vida, en mi iglesia, en mi país, estoy aliado con el Creador del mundo y Él prometió solo cosas buenas para los que ponen su confianza en Él. Y si usted no le conoce y me está oyendo en cuanto a Jesús, pero no tiene una relación personal con Él, se lo recomiendo. De hecho, quiero decirle algo. Si no le conoce, Si piensa que hay presión en la vida cristiana, usted se dirige a unos cuantos retos reales. Cuando tiene a Jesús a su lado, no hay nada que jamás enfrente que no pueda hacerlo. Así que le animo, si nunca ha confiado en Él como Salvador, que lo haga hoy. La realidad es que, sin que importe en qué nivel de presión se halle usted en su vida cristiana o en su vida práctica, este proceso que aprendemos de la experiencia del Señor Jesucristo le será útil y provechoso. Bien, volveremos el día lunes para considerar otro de los temas que brotan en el Evangelio de Marcos. El tema que consideraremos es, ¿hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Empezaremos nuestra consideración de este tema el día lunes, Y concluiremos ese mensaje el martes. Y luego, los días miércoles y jueves de la semana entrante, haremos una breve pausa a fin de tomar en cuenta la celebración del Día de Acción de Gracias. Después, el día viernes, empezaremos a considerar el tema El Sembrador y la Semilla, que concluiremos la semana siguiente. Después consideraremos el tema Cómo hacer que su fe crezca. Y esa será la lección final de este volumen de esta serie.